lo que está pasando, qué es lo que se está discutiendo y cuál es la expectativa que el mundo puede tener sobre los resultados de este encuentro. Bueno, esta eh, es la primera semana de dos semanas de negociaciones, que es lo que va a durar esta cumbre mundial de cambio climático. Hoy termina casi la primera semana, mañana también van a estar trabajando los diplomáticos y lo más fresquito que te puedo decir es que seguramente ya lo van a estar recibiendo porque hable sí. es que el secretario general de la Convención Marco de Naciones Unidas acaba de dar una conferencia de prensa, donde anunció que los dos grupos, grandes grupos de trabajo que están aquí, presentaron un borrador cada uno para eh, avanzar en las posibles medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como habrán leído en los diarios, estos días hubo muchos cruces, muchos choques, entre básicamente dos grandes bloques, los países industrializados sí. y los países en desarrollo, lo que se espera, cuál es el resultado concreto, todavía hay como una mezcla de sensaciones por un lado están los optimistas y por otro lado están los quizás más realistas todavía no se sabe qué va a pasar, la semana que viene llegan primero los ministros de ambiente y eh, también va a, ir nuestro va, a llegar, perdón, va a venir para acá a Copenhague el secretario de ambiente de la Argentina, eh, y Homero Bibiloni Y los últimos dos días llegan los jefes de Estado, vienen alrededor de 100 y, eh, por ejemplo, acá en la lista de preliminar de participantes está Cristina Fernández de Kirchner en la lista. Uh -huh. Estuve averiguando y todavía no está confirmado que ella va a venir, pero genera expectativas que, que vengan tantos presidentes, ¿no? Claro. Eh, Laura, eh, una de las noticias que hemos escuchado en las últimas horas es que los países desarrollados, fundamentalmente los de la Unión Europea, van a destinar más de 2.000 millones de euros a los países en vías de desarrollo para que luchen contra el cambio climático. ¿Cómo se analiza esto teniendo en cuenta que son los países más industrializados los que generan la mayor contaminación que provocan los daños al ambiente? Bueno, en realidad se están hablando de varios fondos. ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, se está hablando de un fondo de... ...de emergencia para los países más vulnerables... ...como Bangladesh o las Islas Maldivas... con D, Maldivas con... D, no, las, ...no nuestras Islas... Oh, o bueno, sí, claro. ...la cuestión es que eh, se está hablando de, varias, de varios fondos... ...y sí, está basado en el concepto de responsabilidades comunes... ...pero diferenciadas, que básicamente consiste en que... ...desde la revolución industrial, los países que se desarrollaron... ...mucho más, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos... ...y todos los países del primer mundo... Eh, son los que tienen una mayor responsabilidad en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces los países en desarrollo lo que plantean es que eh, son los, los, el primer mundo es el que tiene que aportar una solución en, con respecto a la parte monetaria. Y esto sí. genera grandes discusiones porque, por otro lado, los países industrializados señalan que eh, China, India, incluso Brasil... Son países que están tomando cada vez más fuerza, más allá de tener altas tasas de pobreza. Son también eh, grandes contaminantes. Entonces está ese, esa cuestión. ¿Quiénes van a aportar dinero para implementar medidas? Por ejemplo, México está planteando un fondo verde, que se haga un fondo verde, donde todos estarían aportando, de fondos públicos, dinero. Y esto genera, por ejemplo, muchos roces, porque hay países como la argentina que sí. no está muy de acuerdo con esa idea por eso, Santiago, es, esto es un mundo de gente, estamos en el Vela Center, es un, un gran edificio en el centro de la ciudad sí. y es quince es, mil es, personas entran acá y son ocho mil delegados y no sé, no sé cuántos somos, estuve preguntando recién, me decían dos mil periodistas pero la verdad que no tengo idea el número exacto, acá en, la, en el medio en el centro de, de prensa, sí. donde estoy sentada en este momento, son, hay mil lugares. Imagínense claro, la cobertura, la de gente la cobertura que hay aquí. mundial que tiene. Estamos conversando con Laura García Oviedo, que es periodista científica y está en Copenhague, donde se desarrolla esta cumbre eh, mundial del clima. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos? ¿Qué se espera del gobierno de Obama teniendo en cuenta las cuentas pendientes en cuanto al cumplimiento del protocolo de Kioto? Bueno, Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto. Uh -huh. Y entonces esa es una de las grandes discusiones. Porque aquí hay dos grandes grupos que se establecieron en 2007 en Bali, en, la misma, en esta misma convención, en esta misma cumbre, pero que se hizo se hace, de manera anual. Hace dos años se hizo en Indonesia, en Bali. Y se planteó este plan de eh, plan, una hoja de ruta para llegar a Copenhague en 2009 con eh, este acuerdo que se está tratando de plantear. Y lo que, se, lo que lo, quieren países como China e India es que haya una segunda fase de protocolo de Kioto, algo que Estados Unidos no quiere, no quiere saber nada, porque el protocolo de Kioto establece que los países con mayores responsabilidades son los países industrializados, sí, claro. y no pone ningún peso, ninguna exigencia a las naciones en desarrollo. En, con respecto a, a dinero ¿no? estamos hablando de recursos sí, claro. entonces es, Estados Unidos eh, quiere un nuevo acuerdo y la posición es apoyada por ejemplo por la Unión Europea también, un nuevo acuerdo donde también se, se llame a cooperar, a contribuir con la disminución de tasas de efecto invernadero a, las, a los países como China e India también y Brasil, no, rec recordemos que no solo el sector energético es el que emite grandes Cantidades de gases de efecto invernadero. La deforestación eh, también es un sector importante y ahí Brasil juega tam, mm, un rol muy clave. Claro, claro, ¿Sabes? por el Amazonas. ¿Sabes, Santiago, claro. este dato es buenísimo? Eh, ¿sabés cuánta gente vino de, de la delegación brasileña? A ver. Son 800 delegados. ¿800? ¿Cuántos sí. ¿Sabés cuántos vinieron o van a venir de Argentina en estas dos semanas? A ver. 40. Y, y cuando hablamos de delegados, Laura, hablamos de eh, estamentos gubernamentales, representantes de ONGs, sí. de, o... o no, no, no, no, no, corresponde perdón, la delegación oficial estoy hablando, Ajá, de la delegación ah. oficial que trae el, el gobierno, señores. Ajá. son Brasil la verdad que vino con, con todos sus técnicos y... De Argentina es interesante la lista porque hace un año cuando se hizo esta misma cumbre en Polonia, sí. que yo también tuve la oportunidad de ir, había como menos de 10 delegados de la delegación oficial de Argentina, ahora son 40, ha crecido, sí. y entre ellos están los representantes de, del Ministerio de, de Economía, de Cancillería, de la Secretaría de Ambiente... Está en la lista también el, nuestro canciller Tayana, hay gente del Ministerio de Salud, hay, ha crecido bastante el interés con, con, en comparación al menos con la cumbre anterior. Claro, claro. Eh, ¿Cómo es finalmente, Laura? Y para cerrar, estamos conversando con Laura García Oviedo, que está allí en Copenhague, en la cumbre mundial del clima. Eh, ¿Cuántos periodistas argentinos hay y cómo es el trabajo que desarrollan? Esto tiene que ver más... Este, con, nuestra, con nuestra tarea, pero creo que tiene interés para toda la comunidad. ¿Cómo se vincula el periodista científico con este tema? Porque entendemos que debe haber muchísimos intereses en juego, cruzados de características económicas, otros este, colegas que estén más vinculados con la posición de las organizaciones ambientalistas y reflejen en sus crónicas esa mirada por sobre otras. ¿Cómo es el, el trabajo que desarrollan ustedes allí? Mira, yo todavía no me crucé con un periodista argentino. Sé que está Gustavo Sierra de Clarín. Eh, quizás viene una corresponsal de, de otro diario grande. Quizás sí. viene, sé que otro colega mío de Buenos Aires eh, también quizás viene. Pero hoy por hoy creo que estamos Gustavo Sierra y yo. No sé si hay alguien más. Uh -huh. Y el trabajo es es, re, es muy movido. Uno se, es un edificio. ...gigantesco, para ir a cada lugar uno tiene que caminar... ...yo ya dejo mi laptop en la sala de, de prensa, igual le hay seguridad... ...pero sí. cargar la mochila todo el día es realmente terrible... ...y lo que estoy haciendo yo es cubrir la parte más política... ...para, para el diario Río Negro, sí. eh, salieron dos notas esta semana... ...el domingo va a salir otra, espero, y la semana que viene... ...voy a seguir cubriendo el aspecto más político... ...y para la Nación estoy buscando algo como más lateral... Ahí salió una nota de jóvenes argentinos y latinoamericanos que participan en la reunión. Sí. Y estoy también viendo la parte de, de, científica para, para hacer una nota porque está todo, hay varios representantes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde están tratando de explicar los fundamentos, no los fundamentos, las evidencias científicas que han recolectado, porque como sabrás, ha, ha habido muchos mucho rumores últimamente con estos mails que se descubrieron y que está toda la teoría conspirativa, de que la ciencia en realidad tiene incertidumbre. Bueno, la ciencia siempre tiene incertidumbre, no es lo que se está diciendo acá. La ciencia, por definición, siempre va a tener incertidumbre, pero se han eh, hecho muchísimas investigaciones. Se han, el IPCC no hace ciencia, sino que evalúa los papers que ya se han publicado de miles de científicos, de diferentes nacionalidades y se... Y lo que se tiene es esta información. Desde 1988, el IPCC está recopilando información. En 2007 publicó el último reporte en el que se eh, vincula de manera... Eh, de, o sea, se, se ve la influencia del ser humano en eh, el aumento de la temperatura. Obviamente hay que hay incertidumbre. En, en, en su reporte, el IPCC dice que es muy alta la probabilidad de, este, de que sea la, la actividad humana la que está causando el calentamiento global dice muy alta probabilidad uh -huh. no dice 100% seguros pero si vos eh, si uno sabe que hay una muy alta probabilidad de que esté pasando algo, entonces hay que tomar alguna medida, y es lo que por ejemplo están diciendo también los países más vulnerables claro, y, y en lo que se está basando toda esta convención todos los gobiernos del, del mundo o oh, si, al menos acá participan 192 Delegaciones de 192 países sí. Se basan en estos informes Porque es evidente que el, el calentamiento más allá El calentamiento global Más allá de cuál sea la causa Que se está viendo que es humana Está ocurriendo y hay que tomar medidas en, Tanto en el nivel mitigación Disminuir la influencia del ser humano Como también en adaptación bueno. En los países más pobres Son los que se están llevando la peor claro, parte claro, claro. Bueno, no es, no es novedad En otros ámbitos Sucede algo parecido. Laura, te agradecemos muchísimo este contacto. Estamos muy contentos de haberlo podido realizar. Te deseamos mucha suerte dale, en el sí. trabajo en la, en la cobertura allí en Copenhague. Y, y ojalá podamos mantener un contacto similar en los próximos días. ¿eh? Sí, me encantaría. La verdad que está buenísimo poder eh, contarle a los barilochenses, a la comunidad barilochense, quiero decir, eh, lo que está pasando acá es, está muy bueno. Así que dale, si, si quieren, seguimos hablando. Te enviamos un saludo grande y mucha suerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Era Laura García Oviedo, periodista científica de San Carlos de Bariloche. Está en Copenhague. Es una de las dos periodistas argentinas que está en Copenhague en la cobertura de la Cumbre Mundial del Clima. Escribe para el diario La Nación y comparte sus experiencias y su trabajo a través de KMFM. Estás escuchando, en estos días, lo que hay que saber.